noches, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Cuándo están? Eh, esto es Filigustero y yo soy DJ. Estamos en un espacio donde escucho música con ustedes, yo les cuento unas cosas que ustedes no tienen tiempo o no, eh o pues les recuerdo en es fin un espacio, una hora, horas y horas y horas que se van subiendo y que se pueden descargar eh completamente gratis. Solo hay que hm mm, seguir la página en Facebook y ya. No es más. Estamos en un especial de un video que anda circulando hace ya 3 meses en YouTube, en redes de el canal Gravity. Es un canal en donde hacen mmm, animaciones buenas en las animaciones con información de interés general. Es un canal de Uzbekistan. Eh y en este momento estamos hablando sobre el video que subieron y den demuestran los 100 artistas musicales más vendidos de todos los tiempos usando las ventas totales en las ventas del álbum original de compilaciones eh de álbumes de single físicos y singles digitales. La idea cuál es? La idea es escuchar canciones de los artistas más escuchados, pero no las canciones más populares. Sí, sí las canciones que están dentro de de el álbum, más no la canción más popular. Eh, en nuestra hora pasada alcanzamos a escuchar, si no estoy mal, seis canciones. Una de U2, Mold, Nickelback a la misma Morrissey. Groovy Steel Nash, Anjung, Meat Loaf o así Supertram, Johnny Holiday y Black Sabbath. No, tal vez un nueve canciones. Y eh, quedando Black Sabbath en el puesto 73 del ranking del video de Gravity. Así que hoy escucharemos mm, las canciones que empiecen ahora sangre determinista ahora y después seguiremos y seguiremos hacia hasta llegar al primer puesto de el ranking. Cesarimos esta hora con marrón five, marrón five. Este está en el puesto 71, marrón five del Estados Unidos. Tienen 80 millones en ventas y su y su canción más más reproducida en Spotify es Spaceon del álbum Obscure. Es el cuarto álbum de estudio de la banda y que se lanzó en el 2012 por EA&Echem Records. La canción que escucharemos es Lady Killer. Después eh también escucharemos la canción Saint Augustin in Hell, santo san angustiniano en el infierno, esta canción es del álbum Ten Summer Tales, de Sting, Sting está en el puesto 70, Sting es de Inglaterra, con 81 millones en ventas. Es el cuarto álbum solitario y ese fue lanzado en 1993 también con Ian Im Records. La canción Saint August in Hell. Vamos con estas dos canciones. Eh sabemos después con Journey y con Iron Maiden, pero ya les contaré eh qué qué canciones son. It's not as far as I know Sit down. Make yourself at home. Hall is full of high court judges, faints, saints. We've got cardinals, archbishops, barristers, certified accountants, music critics. They're all here. You not allowed. You'll never allow. Now. <laughs> okay, breaks over. <laughs> noo we need to blame do no business this is oof oof acá en Philly Booster Rock teníamos las canciones de Sting St August in Hell y la canción de Marron Fire Lady Killer estamos en Philly Booster Rock en un especial en donde estamos viendo el video de Gravity es un canal de YouTube en donde muestra animaciones con información general. En este video muestran los 100, videos, 100 artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Hay una lista y vamos escuchando a los artistas del rock. En el puesto 70 quedó Sting. Pasamos de al puesto 70 a eh, 68 que fue Journey la escuchamos. Desde Estados Unidos tienen 82 millones en ventas. Eh la canción es en Spotify más popular es Don't Stop Believin' del álbum Escape. Este es el séptimo álbum de la banda en 1981 bajo el sello Mo Mobile Fidelity Sound Lab, Mobile Fidelity Sound Lab. La canción era Skate, homónimo del álbum de Joy. Después de eso escuchamos a Iron Maiden. La canción Steel Live del cuarto álbum de la banda de 1983 bajo el sello Capitol Records. El álbum se llamaba Pieces of Mind. Pieces of Mind la canción en Spotify la más popular es de Trooper de este mismo álbum. Iron Maiden se encuentra en la casilla del ranking de los más vendidos en el puesto 65. Ahora seguimos con el puesto 64 de un canadiense eh llamado Bryan Adams que tiene 89 millones en ventas, la canción más popular de Spotify es Heaven del álbum Reckless. Es el cuarto álbum también otra vez eh eh sale de la paisaca que es, que el álbum es de Ian M Records. Ya se va a repetido varias veces. La canción que escucharemos obviamente se llama Kids Wanna Rock del mismo álbum el Reckless es pues el puesto 63 del ranking eh, de Estados Unidos Green Day con 89 millones en ventas, los mismos de Brian Adams. Un poquito más debe que venderse eh para estar en el puesto 63. Basket Case, la canción en Spotify más popular del álbum Dookie. Es el tercer álbum de la banda de 1994 de Reprise Record Price Records grabado. Escuchademos la canción Burnout de Green Day. Brian Adams y Green Day acá en Feelings of Rock. Yo soy DJ, vamos a escucharlos. Señor, seguimos acá en Philly Buster, escuchábamos las canciones de Green Day y de Ryan Adams. En el ranking del video de Gravity en la posición número 61 de los 100 más vendidos artistas musicales, encontramos de Estados Unidos la agrupación R R M con 90 millones en ventas. La canción pues es la one notes, pues, no la one, pero, pero la más conocida tanto en Spotify como en las que son en radio, Losing My Religion. Losing My Religion del álbum Out of Time. Es el séptimo álbum de la banda lanzado en 1991 con Warner Records. La canción que escucharemos se llama Low En el puesto 59, también de Estados Unidos Linkin Park La banda estadounidense con 92 millones en ventas La canción más popular de Spotify es In The End In The End Del álbum Hybrid Theory Es el primer álbum es el álbum debut de la banda, es la primer el primer álbum del 2002. Escucharemos la canción con la que abren este álbum, Papercut. Eh seguidamente en el ranking escucharemos al Neil Young. Es un canadiense que se ubica en el ranking en el puesto 58 con 92 millones los mismos de Linkin Park. Eh la canción de Spotify más sonada, más reproducida es Hard of Gold del álbum Harvest, es el cuarto álbum de el cantautor. En 1972 lanza este cuarto álbum eh con el sello Reprise Records. La canción que escucharemos es homónimo también del álbum Harvest. Entonces escucharemos Low de R.E.M., Papercut de Linkin Park y Harvest de Neil Young. repasar los cuarenta y ocho minutos si sí, acá en Philly Booster Rock escuchábamos las canciones eh, Papercourt, Harvest y Low de Ariane, Linkin Park y Neil Young alcanzamos a escuchar a uh, la última canción de la hora en el ranking de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos en el puesto 57 desde Inglaterra Deep Purple, con 93 millones en ventas la canción más famosa de sportify Smoke on the Water del álbum Matching Head es un moradito así común Come I feel you stay awake es el sexto álbum de 1972 con Purple Records la canción que escucharemos Never Before de David Purple y con esta canción nos despedimos eh de esta hora nos vemos en otra oportunidad, otra hora. Eh recuerden que si les gusta esta vuelta que estamos haciendo, nos pueden buscar como filivesterro.blogspot.com. Ahí encontrarán todo ese audio y más en para para que lo puedan descargar y llevar a cualquier parte. Si nos quieren apoyar, suscríbanse y búsquenos en las en la página de Facebook. Feelingsterro. Feelingsterro CK al final. Nos vemos. Chao.